Hay una investigación que le valió a este científico, a Christian de d u e le valió el premio Nobel de Medicina en el año 1974. Sin embargo, este hallazgo no solo significaba que el cuerpo era capaz de crear nuevas moléculas, sino que el cuerpo lo hacía eliminando agentes que estaban dañados, que solo podían desembocar a enfermedades. Y de hecho, muchas enfermedades, como las enfermedades lisosomales o enfermedades donde se acumulan proteínas extrañas que no pueden ser degradadas, pues generan demencias, generan enfermedades de mucho s tipo. s El trabajo de Duff fue seguido muy cerca por un biólogo celular japonés cuyo nombre es Yoshinori o s u m i Este biólogo japonés, Yoshinori o s u m i fue quien decidió estudiar la autofagia a lo largo de su carrera y su dedicación lo llevó a detallar en profundidad los procesos biológicos que esconde este mecanismo de autofagia, precisamente lo que, al igual que el pionero Duff, le ganó también el premio Nobel a la ciencia en el año 2016 por la investigación que él mismo realizó por la autofagia. Ahora, ¿por qué se asocia a la autofagia? u n a dieta.